Venimos recorriendo esta situación de la cuarentena, el aislamiento y la pandemia desde distintos costados y desde distintas geografías de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora con el Intendente de Terén, Emiliano Saúl Echeveste. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días para vos, buenos días para toda tu audiencia. Bien, la verdad que muy bien. ¿Cómo dirías que, que se vive en Terén esta situación extraordinaria? A ver, tranquilo... Eh, porque la gente no, no, nos está respondiendo y está entendiendo el mensaje ¿no? eh, que, que nos está planteando no solo nuestro presidente sino también nuestro gobernador eh, pero sí por ahí con un poco de, de incertidumbre de, de qué es lo que va a pasar y, y por ahí un te diría que un poco de nerviosismo porque vemos que, que las familias que viven el día a día que son lo, lo, lo, los changarines no, no sé realmente no sé hasta hasta qué momento van a van a aguantar esta situación entonces quiere mucho esfuerzo de todos de todo de toda la sociedad en general pero creo que son lo, los más perjudicados uh -huh. eh, telena asoma como una de esas localidades el, en el discurso presidencial del fin de semana se aludía a situaciones de, de localidades pequeños pueblos y uno pensaba en la pampa hay muchas de estas de estos pueblos que por su cuenta podrían empezar a a flexibilizar, aunque al presidente no le gustaba la palabra, lo aclaró la, la situación. ¿Vos lo ves así? Más allá de que obviamente después por una cuestión de decisión política, de prudencia, el gobierno provincial decidió mantener las cosas tal como estaban. Pero en principio, ¿crees que puede haber lugar para algo así? No digo ahora mismo, pero quizá a partir de, de las próximas semanas. Yo creo que a, a partir de las próximas semanas... Eh, hay determinadas localidades que pueden realizar determinadas excepciones, ¿no? Eh, obviamente que con sus respectivos protocolos y obviamente a través de un trabajo en, en conjunto con, con todo el gobierno provincial. Eh, yo, sinceramente, a mí por ahí lo que lo que me preocupa, como te decía anteriormente, son, eh, en el caso, ¿no?, hablándote de, de, de Telén, son aquellas personas que viven el día a día Que nosotros desde el municipio y con el acompañamiento siempre del gobierno provincial podemos asistirlos de manera alimentaria, pero la realidad es que después se nos viene un, un grave problema que es el, el de la tarifa a la luz, de la tarifa del gas, los alquileres y los demás gastos corrientes que tiene eh, cualquier familia. es Eso a lo que nosotros no nos complica, sabemos que no estamos solos, como te dije, tenemos el acompañamiento del gobierno provincial, pero creo que, que va a llegar un determinado momento de que vamos a tener que empezar a plantear determinadas excepciones para que comience a, a funcionar el, el circuito económico, no en, en localidades como por ejemplo Telén. Uh -huh. Eh, recién comentábamos un poco en broma, fuera de micrófono acá con los compañeros y compañeras de, de la radio eh, Vos tenías la, la costumbre de, de ir a saludar a las personas que cumplían años Gente adulta mayor, muy mayor, porque en esa zona además sí. hay gente eh, eh, Bueno, eso se, es una de las cosas cotidianas que se ha suspendido también en el pueblo por, Supongo, por este intento de cuidar sí, a los mayores A ver, eh, lo, eh, no lo hemos suspendido, pero no, no hacemos lo mismo, tenemos todos los, los recaudos posibles, es decir, sí. le, les acercamos el, el presente a los abuelos, eh, no nos esperan en, en, en la vereda a la persona que, que lo cuida y ni siquiera tenemos el contacto ¿no? con, con el abuelo. No queríamos dejar de hacerlo porque encima que con, con todo esto tiene son los más perjudicados, tienen que estar dentro de, del hogar, no pueden pasar el cumpleaños con su familia eh, digo, es, es un mimo que, que tomando las debidas precauciones eh, se puede realizar obviamente que con con el aval de, del personal de, de salud de la localidad eh, pero bueno tomamos todo eso esos recaudo y ni siquiera tenemos el contacto o hacemos el, el codo a codo con el abuelo bien en las últimas horas y en este contexto han lanzado desde el municipio una aplicación municipio seguro contanos de qué se trata Ya, nosotros creíamos necesario de, de sumar una, una herramienta más y yo creo que, que estas situaciones extremas, como, como la de la pandemia, que es, eh, creo que, que nadie está eh, realmente preparado para, para llevar adelante esto, ¿no? Eh, tratamos en la medida de las posibilidades todos eh, buscar la, la, la mejor manera y creíamos que además de, de los controles eh, en, en los accesos a la localidad, del hablar con, con el vecino y la vecina de todos los recaudos que tenemos que tomar, además del trabajo que venimos llevando adelante con el Comité de Crisis Local, que, que los integran no solamente el personal de la comisaría local y del hospital y, y los concejales, creíamos que era la oportunidad también de, de, de, de lanzar ¿no? una, una aplicación móvil, que era tener Municipio Seguro, y también ver cómo eh, era el funcionamiento y cómo lo receptaba nuestra, nuestra sociedad... ...porque además de, de tener determinadas alarmas que tienen que ver... ...de cómo prevenir la, la, la propagación del coronavirus... ...también le hemos sumado algunas alarmas que tienen que ver con, con la seguridad... Eh, ...con el atender al adulto mayor y también con el de, el de la violencia de género... ...así que bueno... Es, es una aplicación que para nosotros sirve mucho, ha sido receptado de manera muy positiva por, por, la, por la localidad y esto a nosotros nos permite desde el Comité de Crisis Local tomar decisiones de manera acertada y, y tener un contacto directo ¿no? con, con el vecino y la, y la vecina a través del de, de uso de la, de la tecnología y de, y de la innovación, ¿no? Bien. Saúl, te, te cambio un poquito de tema, pero como intendente de, de la zona oeste de la provincia, eh, ¿cómo viviste en lo, los últimos episodios vinculados con esta situación de portesuelo del viento? Quiero decir, la decisión nacional de, en algún sentido, respaldar a Mendoza en en, en un última en en lo que tiene que ver con este decreto presidencial y los dichos, por ejemplo, de Berna o los, de, o los planteos diferentes del gobernador. Yo creo que, que las dos cosas son importantes eh, y creo que por ahí eh, se extremaron muchas la, la, la, la, las, las posiciones, ¿no? o, o, o, o quizás los medios lo, lo tomaron así. Yo creo que lo, los dos, tanto eh, Sergio como como Carlos, eh, entienden ¿no? obviamente que, que las dos cosas son importantes para la provincia de La Pampa. Eh, sí eh, creo que, que hoy tenemos que, que acentuar toda nuestra nuestra gran preocupación en el tema de, de, de la salud ¿no? de, de los y las pabianas pero obviamente que sin descuidar nuestra nuestras luchas y nuestra bandera que, que es la del portezuelo Saúl echeveste muchas gracias y si quieres agregar algo más sobre estos temas o algún otro te, te escuchamos no agradecerles a, a cada uno de ustedes por, por el espacio y bueno eh, decirles a, a... ¿no? Al, al, al resto de, de las localidades que, que es muy muy muy importante que nosotros, quien, quienes encabezamos no eh, la, el, la, la, el cargo ejecutivo eh, invertamos en, en la tecnología porque con el avance de, de la misma nosotros podemos lograr que, que las ciudades y los pueblos ¿no? se empiecen a, a convertir en, en smart cities que son ciudades inteligentes que lo están empezando a, a plantear no solo en los primeros países de, del mundo sino también en, en grandes ciudades de de, de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es, es algo más que a nosotros no, nos permite mejorarnos nuestra gestión y por ende la calidad de vida de nuestros vecinos. Gracias, Saúl. Te mando un abrazo.